un poco de, de información de esta zona, de la zona patagónica, para compartirles, en este caso nos vamos un poco más al sur, a la provincia de Chubut, eh, con una situación que, que se reactiva, o que por lo menos tiene como un, un primer intento de reactivación, que es un eh, una, una avanzada que viene vinculada a todo este modelo extractivo que, que siempre compartimos en este espacio de ambiental de tinta verde, eh, que en este caso es eh, a partir de de una de un intento de instalación de represas, ¿no? de una serie de represas sobre lo que es el río Corcovado, o su nombre original, eh, Mapuche, Carrenleufú, eh, que bueno, esto es un proyecto que ya viene siendo resistido desde hace muchos años, y eh, que, que ya viene con una conflictividad alta, no como mucho de lo que está pasando en Chubut en los últimos años, y bueno, en estas semanas, en estos últimos divas, hubo rumores y algunas algunas noticias no tan no tan rumores pero sí este digamos algunos comentarios en medios algunas declaraciones de funcionarios de una posible reactivación de estas represas eh, que bueno ahora voy a contarles un poco más todo lo que implicaría no está esta cuestión pero para quienes no conocen la zona estamos hablando de, de la zona cordillerana de chubut eh, el río Carrel leufu está es un río cordillerano Eh, desde nuestra mirada occidental digamos es binacional porque está eh, atraviesa chile y, y argentina pero bueno eh, hay comunidades mapuche ahí también emplazadas que tienen claramente otras lógicas otras miradas ¿no? de eh, que, que la cordillera no resulta una frontera sino que este río bueno transita de un lado para el otro eh, y desemboca en el océano pacífico y bueno lo que implicaría una serie de represas de digamos de como cinco o seis represas en este río tiene que ver con, con el impacto eh, que suelen generar las empresas las represas hidroeléctricas que, que además de los impactos digamos ambientales también hay impactos sociales enormes Eh, muchos estudios que vienen digamos, respaldando, ¿no? Esto de, de todo lo que implica, imagínense eh, eh, digamos, alterar este caudal del río, estas represas que podrían eh, generar un impacto enorme en lo que es la dinámica propia de, de este cauce además de, las, de la inundación de, de las áreas aledañas eh, en donde, por ejemplo, eh, está emplazada una de las comunidades de las cuales vamos a hablar ahora, eh, la alteración del ecosistema, todo lo, lo que implica además esta descompensación del ciclo natural de, del agua dulce eh, de este río que, que recorre todo este territorio eh, y que, bueno, tiene, digamos, eh, cada, cada represa va a generar, en el caso de que esto se hiciese, eh, condiciones enormes de cambios ¿no? en, en lo que es el cauce de agua y bueno ahí hay, hay un montón de estudios que hablan digamos más técnicamente de lo que es la esta afectación de la biodiversidad de la diversidad biótica de, de todo lo que son los ecosistemas ribereños de estos ríos eh, pero más allá digamos de, de todo esto que es gravísimo y además de la disminución de especies nativas y de todo lo que pasa a partir de esta eh, de, de, de todo este descalabro ¿no? que genera una represa hidroeléctrica cuyo objetivo en general es generar energía eléctrica, ¿no? Eh, entonces, eh, acá es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿para qué eh, esa energía, no? ¿Por qué se quiere llevar adelante este emprendimiento? Y, bueno, es interesante pensar esto porque... Eh, esta, esta discusión, digamos, ya tiene larga data, como decíamos, y en estas semanas, hace unos alrededor de unos 6-7 días, hubo declaraciones periodísticas eh, de, de quien es el presidente del Instituto Provincial del Agua de Chubut, Nicolás citadini en relación a esta reactivación ¿no? de, de este proyecto, que, digamos, el nombre así bonito es Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carreleo Fú, eh, es conocido también en, en esta parte, digamos, como el Proyecto La Elena, eh, y lo que dice Citadini en estas noticias, ¿no?, del diario El Chubut y en el portal Esquel Noticias, algunos, bueno, algunas noticias que, que relevamos de estos días, es que... Eh, Digamos, hubo una reunión de, de este presidente del Instituto Provincial del Agua con el subsecretario de Obras hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, uh -huh. Gustavo Villauría, eh, con quien, bueno, empieza ya a, a estas declaraciones, lo que dicen es que están repasando los avances del proyecto, ¿no? O sea, como, como un hecho, ¿no? Obras para la provincia, anunciándolo con, con bombos y platillos, y entre estos anuncios está el proyecto que decíamos la Elena, ¿no? que eh, me van siguiendo sí, menos. Seguimos joya con este repaso ahí estamos chequeando también algo de información mientras comentabas un poco de, de la reactivación de, de esta iniciativa de proyecto hidroeléctrico en Chubut que también viene de larga data, ¿no? No es algo de los últimos años, sino que es un proyecto que lleva décadas y a uno le resulta nada extraño pensar cómo como estos emprendimientos extractivos sea de energía sea eh, mineros lo que sea también como están al acecho y a la expectativa de el momento justo quizá eh, para no sé para obtener más ganancias o para poder avanzar definitivamente ante la resistencia a las poblaciones justo el caso de chubut eh, viene todo bastante prendido fuego así que como que suma Eh, nada, un, un leño más a, a esa provincia que viene bastante en llamas y que tiene una gran defensa del agua también por parte de sus habitantes. Sí, esto, como vos bien decís, es un conflicto de, de larga data eh, que, que ha sido resistido en principio con mucha fuerza por parte de la comunidad mapuche-pijama huiza, eh, que, bueno, es un poco lo que les contaba recién, una comunidad que está emplazada a la vera de, de este río, digamos, imagínense el impacto eh, social, ambiental, espiritual, eh, territorial que implica para esta comunidad que se, generen, que se construyan estas represas, son, digamos, principales afectados y afectadas por este, este mega emprendimiento, y eh, que es bueno esto está, estamos hablando digamos para ubicarnos quienes no conozcan la zona eh, en la zona cordillerana de chubut más o menos a, a 90 kilómetros de la ciudad de esquel eh, la localidad más cerquita es corcovado eh, que inclusive eh, recién también me acercaban compañeros información acerca de que el consejo deliberante de corcovado de esta localidad eh, sacó un comunicado diciendo que desconoce digamos que, que estas obras no que está anunciando o que por lo menos está pensando en reactivar esta emprendimiento Eh, que no hubo, digamos, de, de ninguna manera eh, un, un pedido, digamos, acerca de, de que esto se fuera a reactivar. Eh, hay un comunicado en donde directamente el Consejo Deliberante rechaza estas obras eh, diciendo que no hubo información al respecto y que no se consultó a lo que es el Comité de Cuenca del Río, ¿no? Esto es también gravísimo. Habla no solamente de una de, de este gobierno provincial de Mariano Arción y con todo este aparato, ¿no?, que viene, como bien decían, eh, digamos, en todos los frentes eh, realmente... Eh, desabasteciendo la provincia llevando a un grado muy grande de, de digamos una crisis económica y una judicialización de la protesta enorme eh, además de esto digamos eh, está esta cuestión de inconsulta no además de a la población y de no escuchar a la comunidad y de seguir adelante con emprendimientos sin licencia social eh, al propio consejo deliberante de la localidad implicada no imagínense que es que estamos hablando de, de este nivel de, eh, de, de indiferencia no y de descaro Bueno, eh, un poco lo que quería compartirles era este, este contexto para poder escuchar eh, de primera mano a quienes están como afectados eh, directamente, que es la Comunidad Mapuche Pijama Huiza, también, digamos, distintos actores más de, del plano de, de los movimientos ambientales, eh, organizaciones ecologistas también vienen acompañando este reclamo y esta lucha, pero digamos que la comunidad es quien viene eh, levantando esta bandera hace muchos años, eh, así que, si les parece, vamos a compartir el testimonio de Mauro Millán, que es lonco, Eh, es la autoridad de esta comunidad pijamauiza, y bueno, nos cuenta un poco, digamos, cómo lo vienen viviendo y, y, bueno, cómo se preparan también, ¿no?, ante estos anuncios para lo que venga. Dale, lo escuchamos. Marimar y Pupen y Pulangien Pubenianay, Chaleanta saludo en mi idioma, soy Mauro Millán, Lonco de Lof, Pijamauiza. Eh, hay una realidad que está atravesando hoy eh, todo el Gualmapu, la, la Puelmapu, como decimos, el territorio ancestral, y que está vinculado al proceso invasivo ¿no? del capitalismo extractivista, y bueno y tiene muchas formas de expresarse, desde lo minero, la extracción minera, hidrocarburífera, el fracking, y también está proyectado en todo ese gran proceso de, de despojo de, de nuestro territorio, la construcción de represas. Eh, se habla de que estas represas están van a estar eh, vinculadas al est extractivismo minero, o sea, va, esa energía que necesitan las empresas mineras. Y uno de los proyectos que durante más de 20 años viene se viene hablando es el proyecto de la elena sobre el río Carril Eufú, o Corcovado, eh, el río que atraviesa nuestro lofche, nuestro territorio eh, de, donde habitamos, Eh, Piyan Maguiza, eh, por supuesto que esto no hay, no ha habido ningún tipo de, de, de consulta, no ha habido ningún tipo de información eh, colectiva, eh, pero sí hay anuncios gubernamentales, el, el secretario o director del IPA del Instituto Provincial del Agua, ya ha salido a mencionar eh, de que se ha abierto nuevamente eh, la posibilidad de la conformación de, de, de inversionistas para este proyecto eh, en principio se hablaba de seis represas sobre el río Carreleufu M un tiempo estuvo eh, seducido el grupo Santander para llevar adelante este proyecto, mucha oposición tuvo fundamentalmente de, de Milofce y de vecinos y esta vez parece que se habla de capitales chinos no solo sobre el río Carreleufu Corcovado, sino también eh, se está hablando de la construcción de represas sobre el río lepa Gualhaina y Chubut, para generar energía, dicen ellos, eh, para la ciudadanía. Todos sabemos que eso carece de veracidad. Por supuesto, el Ophelia Mawiza eh, tiene un compromiso no solo eh, entre la propia comunidad, sino también con las fuerzas que habitan en el lugar. Sabemos que es un, un equilibrio eh, muy vulnerable, que hay que defenderlo, que tiene que ver con nuestra ideología y con nuestros principios ideológicos filosóficos como mapuche y vamos a defender el río y eh, cueste lo que cueste eh, por eso llamamos a, a estar atentos a un proceso de alianza como han hecho nuestros antepasados necesitamos eh, materializar esa alianza para detener este proceso de despojo de este sistema tan perverso y escuchábamos a este testimonio de Mauro Millán. Eh, me quedaba pensando mientras decía bueno no hay eh, obviamente no hay una un acuerdo eh, de por ninguna parte de la sociedad de que avancen estos proyectos algo que Arzioni en ningún momento lo frenó para nada digamos si hay algo que está claro que eh, la verdad es que y las políticas que lleva adelante no tienen claramente apoyo popular pero no le importa la licencia no importa. social a Arzioni para verdad. nada como que no entró esa esa no, no, no es un tema tener en cuenta. Sí, totalmente. Bueno, esto ya lo venimos viendo con, con muchas cuestiones y algo que, que quería mencionar en relación a esto que decían ustedes es que eh, no es casual ¿no? que se quiera reactivar este proyecto hidroeléctrico que justamente... Eh, digamos, cuándo se generan estos proyectos, a partir de una, un diagnóstico de que hay un déficit energético en la uh -huh. provincia, por ejemplo, eh, un poco lo que planteaba citadini este recién en estas noticias que les comentaba, es que la idea de, de estos emprendimientos es resolver de manera definitiva el problema del abastecimiento del agua en algunas zonas de, de la provincia, Eh, y justo, digamos, no es casualidad que es una provincia que, como contamos en otras columnas también, viene intentando avanzar en lo que es el proyecto de zonificación minera para habilitar emprendimientos extractivos metalíferos en toda la zona de la meseta, una actividad que conlleva un uso enorme de agua, eh, desmesurado, ¿no?, en comparación a, a los usos domésticos de las poblaciones, entonces, bueno, justamente, eh, digamos, no, no es casual que se esté queriendo, por un lado, habilitar la mega minería, y por el otro, empezar a pensar en estos proyectos, como decía Mauro recién en el audio, eh, que no es solo eh, sobre este río, sino sobre otros ríos también, en una zona en donde ya hay desabastecimiento de agua, y sequías, y bueno, se quiere seguir, digamos, eh, avanzando, en un proyecto extractivo, ¿no? eh, que es realmente el proyecto que tiene Eh, la, la provincia claramente no hay digamos no hay en esto son consecuentes no no no hay no hay grises sí. y en este sentido digamos eh, también hay otra cuestión de, de la crisis económica que está atravesando la provincia entonces bueno eh, la única alternativa que proponen es seguir avanzando con estos proyectos con licitar esta obra que de alguna manera la plantean como una inyección de dinero para, para esta provincia en crisis eh, pero bueno son todos proyectos que digamos insisten en avanzar por encima de, de la licencia social por encima de las comunidades, de la población en general, eh, con respecto a esto, ¿no? Y, y algo también que comentaba Mauro es la experiencia con respecto a las represas, no solamente... De, de esta lucha puntual, sino que eh, del otro lado de la cordillera también en Gulumapu, ¿no? Como como le llaman los mapuche a, al otro lado de la cordillera, lo que podríamos conocer nosotros como Chile, eh, hay un conflicto también muy grave a través eh, a partir de, de las represas y de las comunidades que se están levantando hace mucho tiempo para reclamar y, eh, y tener participación, ¿no? Y voz y voz en estos en estos casos para que no se sigan Eh, llevando adelante estos emprendimientos en los ríos eh, Y bueno, el, la, las respuestas son estas ¿no? La criminalización de, de la protesta La judicialización eh, Mucha gente, bueno, de, en Chile De hecho hay ases, asesinados prácticamente Personas que han muerto en estas luchas eh, Mucha gente mapuche encarcelada eh, En Puelmapu, de este lado de la cordillera Tenemos también situaciones de judicializaciones muy graves eh, Ya de hace, de hace muchos años Esto no es nuevo Pero digamos que es una política política extractivista que viene eh, aceptuándose y, y bueno, también a veces cuando escuchamos desde lo discursivo, ¿no?, desde los gobiernos provinciales, o incluso desde el gobierno nacional, esta tendencia a querer eh, generar un desarrollo sostenible, o promover eh, desde lo discursivo alguna cuestión más amigable, entre comillas, con el ambiente, vemos que en los hechos, bueno, no, no, no va para ese lado, ¿no? Sí, que y algo importante... Algo importante que planteaba Mauro y que, en, digo, en un contexto donde se, siempre se habla de de la, de la necesidad de la diversificación de la matriz energética, poner en cuestión eh, o, o poner en eje no solo eh, el hecho de, de la necesidad de diversificar la matriz energética, sino también cuestionar para qué se va a utilizar esa energía, para qué se va, se busca producir es, eh, esa energía, es algo clave. Sí, totalmente pensar en eso no que, que bueno esto claramente está vinculado con, con esta este intento también de, de avanzar con la mega minería, que es muy resistido chubut es una provincia que tiene una, eh, una potencia eh, de, de resistencia de, de muchos de muchas décadas así que eh, bueno seguiremos acompañando y como decimos siempre con tinta verde que que hacemos periodismo Con los pies en la tierra, eh, bancando estas causas, ¿no? Porque están pasando por encima de, de muchas personas, así que eh, un poco queríamos compartirles lo que está pasando por esta zona, y vamos a seguir, obviamente, seguir el caso y seguir viendo cómo cómo se van desenvolviendo los próximos días... Eh,